de chile bienvenido y bienvenido estamos aquí en palabras des desalambrados un nuevo encuentro para hablar de literatura y fomento al lector desde el centro cultural de españa con el apoyo del consejo nacional de la cultura y las artes región metropolitana y el plan de lectura hoy día vamos a tener placer inmenso de conocer poesía rescatar poesía recordar poesía Pero con la música Tenemos dos invitados Pero se los cuento luego Después de escuchar Oscuridad hermosa Para partir Anoche te he tocado Y te he sentido Sin que mi mano huyera Más allá de mi mano Sin que mi cuerpo huyera Ni mi Todo casi humano Te sentido Palpitante No sé si como sangre O como nube Errante Por mi casa en puntillas Oscuridad que sube Oscuridad que baja Corriste centellante Corriste por mi casa De madera tus ventanas abriste y te sentí latir la noche entera y te sentí latir la noche entera hija de los abismos silenciosa guerrera tan terrible, tan hermosa que todo cuanto existe para mí sin tu ya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 era tan terrible, tan hermosa Que todo cuanto existe Para mí Sin tu llama no existiera Le damos un fuerte aplauso Por supuesto a este invitado El poema de Gonzalo Rojas en este año 2016 Donde ya estamos por celebrar el centenario ...de nuestro querido Gonzalo. Así es, hay un centenario paralelo ahí maravilloso... ...que se da entre una gran trovadora que es Violeta... ...y un gran poeta que es Gonzalo. Yo creo que eh, no es casualidad que son que sean del mismo año... ...un año que termina en 7, el 17... ...el 7 eh, es uno de los números más cabalísticos de la historia... Y de la, ...y de la mística y de la vieja literatura... ...antiquísima literatura religiosa, histórica, épica, en fin... Eh, así que hay una coincidencia muy interesante y yo espero que Violeta, yo adoro a Violeta, tenga obviamente su, su protagonismo el próximo año, pero también Gonzalo Rojas, Gonzalo Rojas es un poeta cardinal fundamental de Chile. Evidentemente, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Tuvimos una conversación hoy día mismo acerca de Gonzalo Rojas, pero ahora vamos a hablar de música y literatura, y ya la escucharon, habrán identificado esa voz, porque nos ha acompañado durante tantos, tantos años, y voy a aprovechar de que coincide con los mismos nombres y la misma presentación, porque podríamos decir que son trovadores, son musicalizadores de poesía, Son payadores, etc. Traductor, en el caso de Eduardo Peralta y don Eduardo Yañez. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. <ríe> Súper bien. Eh, gracias por la invitación. Es ¿eh? eh, muy hermoso se seguir escuchando a Eduardo, a mi tocayo, Peralta. Y a los dos nos gusta musicalizar poemas. Uh -huh. Y más de una vez nos hemos topado con el mismo poema. Y, y cada uno en su línea lo hace bien. En, su cuerda, en su cuerda, o en sus cuerdas claro. Son esas coincidencias que no se pueden evitar Porque el poema sugiere alguna musicalidad Por la temática, por la belleza de su de su composición ¿Qué, ¿Por qué coinciden? Pueden coincidir dos músicos con respecto al mismo poema Partamos por ahí Bueno, los, los poemas, no todos son musicalizables. No todos son convertibles en canciones. Convertible parece un auto, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, porque, bueno, uh -huh. hay poemas larguísimos. El mismo Gonzalo Rojas es un hombre que tiene unos poemas muy largos, muy interesantes, muy conceptuales, de verso libre. Cuesta convertir los poemas de Gonzalo Rojas en canción. Yo encontré esta esta oscuridad hermosa que es un madrigal. Es uno de los pocos poemas de Gonzalo Rojas que en que está el verso consonante, en que hay una cierta evocación tal vez de Quevedo, uh -huh. de López, sí. te fijas, del siglo de oro, eh, muy querido a, a Rojas y a los grandes poetas del siglo 20 que, que leyeron mucho, con mucho cariño a los, a los poetas del siglo de oro, obviamente algunos más que otros, se abanderizaron con ciertos eh, poetas, eh, pero claro, uno se encuentra con, con poemas, eh, emblemáticos y a veces hay dos, tres, cuatro, cinco versiones musicales uh -huh. porque son como un golpe de página los, los poemas que son en general una página un soneto, un, un poema que ocupa una página de un libro suele ser más susceptible de convertirse en canción uh -huh. ¿Y hay una búsqueda de esos sí. poemas que tienen esas características que dice Eduardo Peralta? Claro que sí Los que comenzamos a musicalizar en algún momento, después ya se transforma en en vicio. Es como fumar, lo hemos comentado. Uno toma un libro de poesía y a mí, a veces me pasa que me molesta ese duende que empieza ya a ponerle música. Entonces uno dice, déjame tranquilo, estoy leyendo poesía. Y el otro está... Sí no. entonces y efectivamente hay, hay poemas bueno se puede decir metafóricamente que cada poema tiene su música pero en los hechos efectivamente hay poemas que tienen su música y tienen más de una música será por será por su por el ritmo por ejemplo yo desde mucho tiempo que para establecer el ritmo lo leía lo leía varias veces y veía su ritmo natural. Me gustas cuando callas porque estás como ausente tarita ta ta ta ta un dos tres cuatro un dos tres fin uno puede también tergiversar eso manipular eso pero pero de repente hay un ritmo natural que, que es buenísimo aprovecharlo uh -huh. por ejemplo entonces y como eso le pasa a, a los musicalizadores a todos uh -huh. entonces no es raro que de repente ese poema te, te maravilló el mismo que le maravilló a, a, a, al otro a la otra y surgen diferentes versiones y eso es muy hermoso también el mismo que te, te acaba de mencionar el poema 15 de Nerud, tiene por lo menos 4 o 5 está Víctor Jara, está Fernando Ubirgo Eduardo yáñez uh -huh. Heredia, ¿no? Heredia también así que porque es tan bello tan hermoso y, y todo eso sí. y en esta lógica de, de, de la búsqueda de lectores eh, como el Yo creo, la historia nos ha dicho, ¿no? De que hay muchos poemas que los conocemos como canciones, mucho antes que como poesía impresa. Sí. sí. ¿Sí? claro, Serrat, por ejemplo, en el caso. Ah, en eh, sí. no Mi tocayo está haciendo aquí, precisamente, en el Centro Cultural de España, unos cabildos maravillosos. Yo tuve la suerte de participar en aquel dedicado a Paco Ibáñez. Paco Ibáñez. ¿no? ¿Sí? Se hizo otro sobre Serrat, se va a hacer otro ahora sobre la música en Chile, la poesía musicalizada en Chile. Eh, pero es cierto y eso es muy bonito que hay que haya trovadores que se identifiquen tanto con, con sus poetas el caso de serrat él comenzó musicalizando a machado y hernández sus primeros discos o de los primeros mm. están eh, estas versiones que uno las la, la escuchaba como canciones de Serrat sí. mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero bueno, eso eran canciones de Serrat y resulta que después uno se da cuenta que la melodía es de Alberto Cortés que el verso es de, sí. de, de, de Antonio Machado y que la interpretación magistral es de, de Serrat y bueno, todo el resto de las canciones del disco son Serrat y Machado Eh, eso yo creo que eh, es muy necesario es muy necesario que los trovadores y los poetas mantengan esta hermandad este juego eh, que se rompió a lo mejor en el nacimiento en que en que los poetas eran los trovadores y que para, para escuchar un poema era necesaria una vihuela o un laúd est estaban integradas la, vida, ¿no? la melodía estaba integrada en el siglo 12 13 14 en la poesía y eh, yo creo que eso es muy importante, que se mantenga o que se recupere, ¿Te que re, se reencuentren de nuevo los eh, eh, los mensajes de los poetas y los trovadores. Uh -huh. Y acá también tiene que ser, una en este encuentro con el poema, también tiene que haber una, una sensibilidad muy especial donde las palabras a ustedes, como trovadores, los convoca, los representa. Así es. Eduardo <coughs> mencionaba... <coughs> perdón Eh, a Serrat, machado, que fue mi mi maestro. Así como el tuyo pudo ser eh, Brassens, Brassens. Brassens. El mío fue Serrat. O sea, yo ya ya era bizlmaníaco a él, pero cuando Brassens... pero yo también iba a las clases de Serrat, no te preocupes. Si te acuerdas que nos encontramos en alguna de esas clases, en primera fila. Así es. Sí es. Sí, no, también. Y hacíamos cantares. <risa> Entonces, eso. Y precisamente ese eso eso que hizo con, con Machado incluso no solo la musicalización no sé sí, sino en que las eh, en los acord, la la la armonía que hacía que era era tremenda y hay, hay un tema que se llama A un olmo seco que hace unas mod, una, unas modulaciones que se llaman en música mm que está ahí está ahí lo más como está como caminando por este camino que es la re mi y de repente te vas y no sé para dónde te subes a un árbol te da una Bueno, y por algo del olmo seco, ¿no? Claro. Entonces Claro, entonces uno se se maravilla. Desde luego uno también va haciendo estoy hablando de cuando uno era joven haciendo esa diferencia de la típica canción como te extraño mi amor porque serán guiadores esa canción entonces. Pero es esa canción facilista, digamos, o fácil, que, que, que tiene una un, tiene una connotación como, como como para que se venda, todas esas cosas. Y que, hay, y que hay cosas muy lindas. Pero distinto es cuando uno hace algo hacia, hacia o desde el arte. Esa cosa que podemos estar un, un día o dos días enteros conversando qué es mm -hmm. eso. Sí, claro. pero, pero hay una elaboración, hay una incorporación de un sentimiento profundo. Y ahí se trae al artesano que toma la arcilla, que toma el barro. Uh -huh. ¿no? Eso es diferente. Pero igual tiene igual tiene el desafío de que de que sea bonito. Uh -huh. tiene claro, que... que sea canción, claro. que sea el módulo de la canción. Yo soy un admirador de, de mi tocayo en todo el trabajo que he hecho con Neruda, por ejemplo, que es muy vasto, muy amplio, desde la barcarola como obra completa uh -huh. hasta ciertas canciones basadas en odas. La Oda al Elefante, por ejemplo, sí, que creo que vamos a escuchar ahora. el La Oda al no, sí. Elefante yo creo que es un gran ejemplo de cómo se musicaliza o cómo se puede musicalizar un poema de Neruda que no es fácil uh -huh. a musicalizar. No es fácil. Por eso el trabajo vasto, largo, exhaustivo de, de Eduardo Yañez con, con Neruda ha sido muy, muy interesante. Bueno, vamos al la hora del elefante Le pedimos la guitarra a Eduardo ¿Ah, tú la vas a cantar ¿Sí? directamente, sí, quiere cantar sí, directamente. Me, me No quieres ser y, menos y, y, Toma, y No quieres buscar. ser menos Así, lado, ¿no? Vuelan las la guitarras la guitarra? Aquí y vuelan sobre sí. los micrófonos <risa> Por eso lo de la cápsula Que hablábamos antes <risa> sí, <risa> sí, <risa> Yo estaba preocupado por estaba el tema preocupado. de la cápsula Porque pensaba que era un viaje al que me invitaban aquí Quizá a Marte <risa> o a la Luna Era <risa> o sea, una, una aventura un poco compleja Y debo decir antes de comenzar Que La Oda del Elefante mm. es, un, es un es como Chile Es un, es un largo poema Muy delgado que, que que son como tres o cuatro páginas Pero pero son dos o tres palabras cada vez y Por después, línea, claro. claro Entonces muy larguísimo Y es largo Entonces yo elegí algunas cosas Porque era muy largo claro. Era casi al mm. revés de un elefante Porque era muy flaca el... Flaco y largo Claro, bueno. <risa> claro. Pero esa cosa bonita del ya, esto va, esto va, esto va, esto va, esto no va, exacto, exacto Entonces, de haber sido una cuarta parte del poema lo que yo uh -huh. hice como Y eso se usa, se usa Lo mismo que haces tú con, con Gonzalo Rojas, que hay poemas larguísimos Pero si, si tú le pones música a todo el poema, es una cantata, no es un es poema Es un motete Un motete, <ríe> un motete. De no. eso vamos a hablar, a lo que sirve mientras va ensayando De, de cuánto uno puede, como trovador En el caso de ustedes eh, Trabajar sobre ese material escrito ¿no? Cuánto se, se debe En beneficio de la canción Se modifica, se cambia, claro. se adapta ¿no? Vamos a hablar de eso sí, sí. Santo, todo materia fuerte, fina y equilibrada, marfil compacto, satinado, sereno como la carne de la luna. Ojos mínimos para mirar, no para ser mirado. y trompa, tocadora, corneta del contacto, manguera del animal gozoso. Máquina movediza, teléfono del bosque, y así pasa tranquilo y bamboleante, con su vieja envoltura, su ropaje de árbol arrugado, su pantalón caído. Iba, pues, por la selva el elefante con su paz profunda. Enorme, triste y tierna hasta que lo encontraron. Y lo hicieron bestia de circo envuelta en el olor humano. Sin aire para su intranquila trompa. Sin tierra para sus terrestres patas.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 de Pablo Neruda entonces Oda al elefante en la voz de Eduardo Jañez quien musicalizó este poema y también del libro, del libro Navegaciones y regresos. Muchas gracias. Y pero también sacando algunos versos porque si no se te alargaba mucho. Cuanta cuánto trabajo hay y y y, y, y, y Has tenido problemas, por ejemplo, Eduardo Peralta, que tú has musicalizado muchos eh, poetas que están vivos, sí, ¿no? Claro, sí, claro, sí, claro. Entonces, Ahí... cuando escuchan tu, tu propuesta... En o... general, los poetas vivos eh, han reaccionado bastante bien. Son los muertos los que me han reclamado. ¿no? Ah, sí, ¿no? <risa> sí. Porque se me, se me aparecen en sueño y me dicen, no, no siga cantando eso que está cantando el Víctor Domingo Silva, Pedro Antonio González, en fin... Es complejo el tema, eh, por ejemplo, recuerdo el, el homenaje que hicimos a, a Paqui Abáñez. Paqui Abáñez hizo una versión muy linda del, del arcipreste de Ita, obviamente, que tuvo que quitarle verso porque son poemas larguísimos, de varias páginas, ¿no? Y estos poemas de verso largo también, ¿no? Que riman, que riman cuatro versos entre sí, al estilo de Gonzalo de Berceo, del arcipreste, ¿no? Eh, a mí me pasó con Carlos Pérez de Abel Y yo hice Al amor de la lumbre Y tuve que quitar algunas algunos versos Pero son licencias que, que, que nos damos los trovadores Para convertir el poema en canción sí, es que como que sea, Serrat lo tuvo que hacer también eh, eh, Phil Oakes cuando cantó un hermoso poema de Edgar Allan Poe Que se llama Las campanas, The bells También le quitó sí. dos o tres estrofas grandes Porque eran poemas largos le encantaba poco así hacer poemas muy largos muy intensos, muy lleno de metáforas y con esta cosa sombríe un poco gótica ¿no? y phil o logró hacer una canción con, con, con los poemas con el poema las campanas de de Poe. Es un, es un trabajo a mí me gusta más tratar de usar todos los versos Por eso me gusta escoger los poemas breves Sean mm. los sonetos, sean Poemas de golpe de página, decía yo te Ah, perfecto, sí, qué sí. ¿Sí? sí claro. Porque uno se enamora De la de las letras, de las palabras Que están ahí en una sola página Que te empiezan a uno, Bueno, obviamente las lee Las ha escuchado, a lo mejor recitadas En algún evento, qué sé yo Las relee, como dice Eduardo, hay que releer Pero ya hay una estructura Ahí en una En una página que las canciones suelen ser eso, suelen ser una o dos páginas, no, sí. no más. Mm -hmm. claro. Si sí, no, ya estamos hablando de una sinfonía, un mm -hmm. poema sinfónico. Eh, entonces, eh, claro, provoca a veces problemas, pero otras veces tú te encuentras con un material que lo que lo puedes convertir en canción completo, yeah, el perfecto. poema completo. Uh -huh. Perfecto y de esto y me decías que los poetas vivos te lo agradecen esto, ¿no? <risa> en general sí, Yo creo que han, han sí, hecho ¿no? un... han hecho cosas, han escrito palabras por ahí, me han mandado cartas y han salido ahí en algunos CD en el, en el CD que hicimos de los 21 poetas chilenos eh, más que nada del siglo 20, aunque algunos también nacieron en el siglo 19 como Salvador Sanfuentes, en fin. Y, bueno, yo me he hecho amigo de algunos poetas como Floridor Pérez, como Oscar Jan, al que he musicalizado mucho, uh -huh. Pedro Lastra, en fin, eh, Clemente Riedemann, y ellos sí, Eduardo Llanos, en fin. Ha habido un diálogo, ha habido una cosa grata. Hemos incluso dialogado en el escenario, haciendo eventos así de poesía uh -huh. y canción, ¿no? con Floridor en particular. Estaba afuera, nos han invitado a ferias del libro, a eso... Yo creo que eso es muy bonito, es algo que debiera hacerse más. Sí, el diálogo bien, sí. entre un trovador mm. y un y un poeta. Sí. Eh, pero es cierto que con los poetas más antiguos a veces cuesta, por esta cosa de la tendencia de hacer poemas más largos. Mm. Eh, poemas que son de <coughs> dos, tres, cuatro páginas, ¿no? Hay que pensar en... que me, me acordé de alguna vez leí yo una carta que mandó Neruda a, a los aparcó en los años 60, el grupo aparcoa, mm. Eh, donde los aparcó le pedían autorización para hacer para musicalizar el canto general por supuesto, resumido, obvio <risa> hicieron <risa> hicieron un long play con el canto general, entonces el, el, la carta de Nenua es, es, es, es hermosísima y, y yo me tomé mucho de ahí también Porque dice, eh, no qué tanta autorización, háganlo, yo encantado, y hagan lo que quieran. Ah, perfecto. Hagan lo bien. que quieran, o sea, eh, si esos, esos versos que están adelante, pónganlos atrás. Mm. Si son muchos, recórtenlos, o sea, hagan lo que quieran. Qué generosidad también, ¿no? Pero además hacía, era, era un manifiesto de cómo muestran un poema. <risa> qué genial. Sí, ah, mira. Esa cosa de, de no pongan todo, no pongan todo cambien, incluso decía cambien palabras, cosa que a mí no no, no me atrevo eso no, eso no, no, eso yo no hay no. que hacerlo no. Claro. No, yo creo eso, que... No, eso no, pero sí lo que dices tú de repente de sacar de sacar estrofas, porque claro. para estructurar la canción, sí, claro sí, sí. las canciones tienen una lógica interna, propia eso. entonces los poemas tienen que convertirse en canción, y no solo eso tienen que convertirse en la voz del trovador en la guitarra del trovador eh, eh, tienen que entrar en ah, otra lógica y, un, y el, en poema, otra lógica. el poema tiene un espíritu que es sagrado Y, y eso tiene que ver con las palabras Le quitéis una palabra es... No, no, no, claro O le quitéis dos palabras Ya una En vez de decir él Puede decir un Ya, pongámosle ya. Uh -huh. Pero pero más allá no uh -huh. sabe que a mí me gustaría por favor, cantar Por eh, En homenaje a un gran poeta De la canción Que acaba de, de partir Leonard Cohen uh -huh. Leonard Cohen Es un, un canadiense De, de lujo Yo incluso, mi, mi posición personal es que a él debieran haberle dado el premio antes que a Dylan. Dylan en un tiempo más, a lo mejor. Eh, y, y Además, yo pienso que en los años 60 debieron haberse daba a Brassens y a Violeta y a Silvio Rodríguez. Claro. y, y, y se, las, las academias siempre son tortuguistas sí. y remolonas y se demoran en este caso 116 años en darse cuenta que un trovador puede ser un gran poeta. ¡Ja, mm. <risa> 116 en fin. años. Bueno, Leonard Cohen escribió una canción que a mí me gusta mucho que se llama Susana. Es una canción emblemática de, de él y yo le hice una versión, esto es una versión, digamos, una, una, una traducción al castellano nuestro, al castellano chileno y me gustaría hacerle en homenaje a este tremendo sí, título. Sí, en el momento de la grabación que estamos acá en este encuentro con Eduardo Peralte, Eduardo de Añas, hace tres días, ¿no? tres, cuatro días que que nos enteramos de ese fallecimiento del fallecimiento de Leonardo Coelho. Susana te conduce a su guarida junto al río Puedes escuchar los barcos pasar la noche con ella Sabes bien que es medio loca, mas por eso la visitas Y te ofrecete y naranjas que han llegado desde China Y si tratas de decirle que amor no tienes para darle ella te hunde en sus brazos, deja al río que conteste que su amante fuiste siempre. Y con ella emprendes viaje, y viajar quieres a ciegas, sabes que confiará en ti, pues su perfecto cuerpo tu alma ya tocó. Cristo era un marino cuando anduvo sobre el agua y miró por mucho tiempo de su torre solitaria sabiendo que tan solo lo verían los ahogados dijo todos serán marinos, de esa forma serán libres pero ya estaba arruinado antes que el cielo se abra Perdido casi humano como piedra Bajo tu saber se hundió Y con él emprendes viaje Y viajar eres a ciegas Tal vez confiarás en él Pues tu perfecto cuerpo, su alma Ya tocó Pues tu perfecto cuerpo, su alma Ya tocó Susana De la mano te conduce hasta el río Luce unos trapos y plumas Que robó de las hurracas Y el sol como miel cae Sobre la dama del puerto Y te muestra maravillas Entre basuras y flores En las cloacas hay héroes Niños en la mañana Entregándose al amor Siempre harán lo mismo Mientras...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 Excelente. Muchas gracias, Eduardo. No, Muchas gracias. gracias a por compartir homenaje. poder compartir esto porque qué tremendo homenaje, <risas> precioso, precioso. Y este ya lo tenías eh, hace tiempo, venías trabajando. Sí, sí, hace tiempo, pero le, le, le, le tuve que hacer algunos arreglos. siempre hay un tema prosódico, siempre hay un tema de De frases que, en las traducciones especialmente, que yo sí, siempre digo sí. que no son traducciones, tienen que ser adaptaciones, hay que adaptar a la eh, a claro, la sonoridad sí. del idioma que, que madre, ¿no? de, de, de la lengua materna, para poder traspasar el, la atmósfera, más sí. que nada esa atmósfera que dibuja Leonard Cohen maravillosamente en esta canción. Es una doble dificultad. Primero ponerle música a un poema y luego hacer esta traducción es como también tiene, claro, tiene la, un la, rigor. La música está hecha, la sí, música sí, sí, claro. de Leonard Cohen, pero, pero obviamente el fraseo cambia, Exacto, es un claro. idioma sí, sí, distinto, sí, sí. Refiero, las sí. palabras son más largas claro. en castellano que las que las del inglés, sí. en fin. Eh, pero claro, hay un juego ahí de, de vasos comunicantes. Yo creo que es importante pasar de una atmósfera o de un ámbito lingüístico, cultural, histórico a, lo, a otro en forma fluida uh -huh. no no, far, no forzada y eso es lo más difícil de, del tema de las traducciones, yo he trabajado por años con Brassens pero me interesa también meterme en otros personajes de tanta intensidad eh, semántica idiomática, lingüística como Brassens, que es el caso de Leonard Cohen y otros, ¿no? Sí, sí, sí, y claro. otros grandes autores. Y en este trabajo artesanal de musicalizar poemas, etcétera, eh, les quita tiempo seguramente a sus propios expresiones del en letra. Eh ¿Cómo trabajan eso? Eh, no sé. Es que... Ahora, venciendo el ego, miro para atrás y digo, no, yo realmente voy a justificar este paso por aquí, mm. por esta tierra con esta música, son de Pero poemas. fíjate que fíjate cuando cuando la gente en en un pueblo pequeño del sur me dicen, usted es el autor de Fernanda yo me siento feliz yo les tengo que explicar obviamente que es Brazaz de los años 60 70 que escribió esta canción hace medio siglo y que yo soy el traductor o el adaptador pero que me identifiquen con canciones de Brazaz a mí me encanta Elioso. porque tiene la poesía tiene el humor que yo también trato de meter en alguna de mis canciones ¿me entiendes? Eh, yo no creo que sea una como dices tú que te quite tiempo al contrario sí. te amplía eso te amplía, uh -huh. no quita tiempo eh, claro te amplía las posibilidades el espectro o, o, el, o, el, o el panorama uh -huh. eh, interno de lo que tú puedes hacer con la canción uh -huh. así es, pues. sí, eso, cuando, de... cuando miras tu propia obra y ves está este aporte que has hecho a la difusión de los poemas Me, me alegra eh, ahí, ahí viene incluso una cosa que podríamos llamar filosófica Ajá, por favor porque <ríe> eso a mí siempre me pasa eso cuando veo que a alguna persona le gusta una canción mía se siente feliz con escuchar una canción mía es es una alegría una alegría infinita entonces te lleva a, en, ¿en que en la filosofía que sirves para algo Exacto sirves para algo, y sirves para algo importante, entregar una alegría es importante también hacer una mesa es importante o sea, entonces ahí hay una cosa de que yo me acuerdo con una hija conversábamos esto de que de la vida y el sentido de la vida y llegamos a la conclusión de que la vida no tenía sentido entonces ella estábamos comiendo una pizza, entonces ella me decía la vida no tiene sentido, pero la pizza está bien rica <risa> Entonces, de, esa cosa de... Eso es maravilloso, ¿no? Pero, entonces, la vida no tiene sentido, pero hacer una canción que que le alegre la vida a alguien, te entrega todo el sentido de, de la existencia. Es entonces esa cosa de de servir. Eh, la filosofía a mí me gusta simplificarla. Servir para algo. Exacto, sí. Sí. Y, con el, y, y, con el, y como dicen algunos gurús que me gustan, otros no me gustan. Y con eso basta. Con eso basta, sí. Yo, yo lo he un poco porque a mí me toca como... Me dedico a contar cuentas, entonces de repente... Y escribo, entonces... A ver, ¿cuento mis propios cuentos No, y realmente los relego porque creo que están muy bien... Mejor escrito o otro, entonces... Ahí me siento satisfecho de haber podido difundir ciertos cuentos que, claro, la gente lo escucha oralmente y les llama mucho la atención, como me pasa con la poesía, ¿no? Claro. Yo soy un coleccionista de justamente todos estos trabajos de música eh, musicalización de poesía, por supuesto, ahí ustedes tienen un lugar en mi CDTK, ¿no? Ahí están, y los reviso continuamente por un placer maravilloso de, de cómo la palabra se... Va, va mutando ¿no? va cobrando vida sí. me encanta leerlos pero también escucharlo a ustedes es un placer inmenso y hay que decir también que supongo que a ti te ha pasado también eso el poeta que ve que su poesía es musicalizada yo por, eh, yo creo que lee eso de que se, se emociona mucho uh -huh. se, se, a, así lo, lo, lo, he, lo he podido ¿cómo se llama esto? comprobar Ah, que si viene un poema eh, eh, un poema bueno tiene vida propia y se para sobre sus pies, pero esa experiencia que tiene un poeta de ver que su poema ha sido musicalizado, eh, le es una tremenda alegría. Y eso también es bonito pa, pa, para uno. Claro Absolutamente. Sí. Y esa alegría yo quería, antes que terminar, porque se nos ha pasado el tiempo, queremos escuchar todavía una grabación que tiene Eduardo Yañez, y el... Hay una alegría que nos provoca a nosotros como público, y también como docente, que no hemos visto los trabajos de ustedes en vivo, vemos lo que dice Eduardo Peralta, ¿no? El humor, la, la, la, la anécdota que muchas veces ronda estos poemas que uh. ustedes musicalizaron, todo. Es realmente un, un fomento lector directo, ¿no? Que los uno como como espectador, los ve y dice quiero llegar a casa a leer este poema, ¿no? A ver cómo cómo me suena a mí, por la anécdota que contaron eh, uno o, u otro Eduardo, etcétera Tú tienes un trabajo, ¿no?, que tenía que ver con La Barcarola, donde trabajas con actores también, ¿no? Sí. Exacto. Y en el caso de Eduardo, bueno, El, el escenario de siempre me son erudiano pero también ha estado en los ciclos de bibliotecas, son más que libros Así de es. llevar y, y meter Uf, todo esto en distintas bibliotecas de distintas regiones, y es maravilloso el contacto con el público, donde los, los poemas salen, empiezan sí, a florar eso ha sido muy lindo, la, la, poder cantar en bibliotecas además, en bibliotecas de los pueblos no de las capitales regionales, sino que ir a, a los pueblos más pequeños más alejados tal vez, y ahí donde hay muchísimas bibliotecas en, en Chile y eso a través de la Divam hemos podido hacerlo y cantar, uh, es tan distinto cantar Atelier en Lautaro Atelier sí. en su en su ciudad natal mm. ¿te hay una una cosa, una emoción pro, eh, profunda que se da de cantar y que la gente cante a coro el desconocido Silvia en el bosque ahí, te fijas, eso es muy muy bonito y ojalá que se puedan multiplicar ese tipo de, eh, de proyectos Y la idea, claro, es hacer pasar a los poetas en el fondo a través de tu propia voz, de que sea de, uno sea una especie de medium. <risa> <risa> <risa> Manuel Silva se me decía cuando escuchó el, el disco, el disco de los poetas del siglo 19 que yo me, me dediqué a musicalizar y, y lo sigo cantando y los quiero mucho a los poetas del siglo 19 y creo que hay que rescatar lo que están olvidados, te fija, perdidos, hay Víctor Domingo Silva, Pedro Antonio González, Pedro Prado maravillosos poetas eh, mercedes marín del solar en fin y, y la gente lo recibe muy bien y cantan y hacen palmas entonces es muy es muy eh, estimulante eso de poder cantar en estos pequeños espacios que se llenan obviamente porque pasan pocas cosas a nivel cultural en los pueblos más pequeños más alejados mm. del, del, del mundo capitalino hablemos regionalmente no de la capital regional hay que multiplicar esas actividades en La gente la recibe además con un cariño, con una fuerza, eh, y, y yo creo que es una vocación importante eso, desarrollar eh, el, el tema cultural y la poesía musicalizada en los propios pueblos de Chile y en cada escuela y en cada colegio, cada universidad no, debería estar ojalá. la visita de Eduardo Peralta ojalá. y Eduardo Yañez, porque de verdad el espectáculo que brindan es maravilloso como fomento lector. Usted está buscando, siempre pensamos que quienes están escuchando palabras desalambradas son docentes, están inmersos en, en alguna actividad cultural y buscando una orientación también para ser fomento lector, y esta es completamente válida Búsquenlo, se ponen en contacto eh, con, con ellos. Eduardo, una canción más. Estaba buscando otra grabación de porque sí, recién tú... canté yo, puede ser una grabación ah, del, ¿sí del disco ¿Sí? de Eduardo. Vamos puede con... ser el nada de Pessoa Benges, ah, un poeta Pessoa maravilloso, Vélez. poeta. También es el más grande. Escuchamos entonces del amor con palabras, así se llama tu trabajo, entonces el poema Nada de Pessoa Benges en la interpretación y la musicalización de Eduardo. de Eduardo Janes. vivía, joven rubio, flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto, dentro de un arroyo próximo a mi huerto, Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban entre sus papeles no encontraron nada los jueces de turno hicieron preguntas al guardiano tú sabía nada del extinto ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco y un chusco que oía las conversaciones <risas> se tentó de risa, vaya unos implones, una paletada le echó el panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada.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 es cuando agradecía a Héctor antes de la canción que escuchábamos nada, ¿no? gracias a Belis, es nuestro ingeniero de sonido que está disponiendo de todo esto para que suene lo mejor posible, ustedes los puedan escuchar y puedan escuchar a sus alumnas y alumnos, trabajos tan importantes como el de Eduardo Yagnis y el de Eduardo Peralta. Héctor es un sonidista emblemático además de este Centro Cultural de España con el que hemos trabajado tantas veces en eventos maravillosos hace ya muchos años. ...así que yo estoy feliz por primera vez yo creo de hacer un programa de radio... ...porque siempre ha sido en vivo ahí mm. en el auditorio... Sí, sí, ...así que mérito. un abrazo y gracias por el trabajo... ...gran mérito, un, un equipo de trabajo ¿no?... ...del Centro Cultural de España... ...que ha tenido en María Isabel y en Alicia... La, la, la dinámica de querer invitarlos uh -huh. Ustedes son los nombres propuestos por ellos Están felices con Palabras Alambradas Con el trabajo de Héctor Carrido Este equipo que está trabajando Por difundir a estos artistas Pero principalmente el fomento lector Y que estas son las posibilidades Que nos dan artistas que están al alcance de la mano Eduardo, nos tenemos que despedir El tiempo es así en radio ya Ustedes trabajaban mucho tiempo en radio Tú tuviste algún programa hace un tiempo eh, Eduardo Peralta, yo me acuerdo de aquellos Con tiempos Con Pedro Leaña, claro, de, de Eduardo Hacíamos payas eh. sí, sí, sí, me acuerdo Pero sí. es muy lindo el, el lenguaje eh, y el espacio de la radio Debería multiplicarse más porque te da una tranquilidad De poder conversar, de poder discutir, de poder escuchar Eh, la radio es lo que se escucha, y nosotros somos fundamentalmente... Porque ninguno de los trovadores somos demasiado bellos como para iluminar un escenario. Eso lo hacen las actrices, lo hacen... Miguel Bosé. O Miguel Bosé. <risa> o Miguel Bosé. Pero, pero el canto es lo que nos interesa. El canto que quede, la palabra cantada, la guitarra, en fin, lo que se escucha. Y, y la radio eh, tiene una gran labor ahí a, a difundir precisamente... ...este tipo de, de manifestación. Muchísimas gracias. ¿Cerramos con alguna...? Sí, claro. Sí, yo había pensado en Pedro Antonio González. Eh, no, había pensado en realidad... Sí, en Pedro Antonio González, de Coipué, Curepto. Mm. Nació en 1863. Imagínate, este hombre, un gran personaje... Eh, ...del siglo XIX. Alcanzó a vivir tres años del siglo XX. Murió en 1903 el eh, autor del monje y de otros poemas muy intensos eh, trabajó también en la, la poesía social pero la poesía mística o la poesía filosófica es lo que más me gusta de su trabajo y esta se llama mi vela. agradecer la escucha de ustedes esta ha sido Palabras Alambradas dedicada a la música y la poesía desde el Centro Cultural de España con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana y el Plan de Lectura hoy día hemos escuchado disfrutado de la musicalización de poemas de Eduardo yáñez y Eduardo Peralta quien a continuación se despide de ustedes con esta musicalización Muchas gracias a los dos, y nos vamos, tal como empezamos, con la música de Eduardo Peralta. Cerca de mi vela que apenas alumbra la estancia desierta de mi buhardilla, yo leo en el libro de mi alma sencilla por entre la vaga y errante penumbra, Despide mi vela la llama de un cirio a fin de que acaso con ella consagre mi cáliz sin fondo de hielo y vinagre detrás de la ara, de mi hondo martirio. A mí no me queda ya nada de todo, mis viejos recuerdos son humo que sube formando en el éter la trágica nube que marca la ruta de mi último exodo. Yo cruzo la noche con pasos aciagos Sin ver brillar nunca la estrella temprana Que vieron delante de su caravana Brillar a lo lejos los tres reyes magos Quizás soy un mago maldito Yo ignoro cuál es el Mesías En cuyos altares pondré con mi lira De alados cantares Mi ofrenda de incienso, de mirra y de oro Al golpe del viento rechinan las trancas Detrás de la puerta de mi buhardilla Y vierte mi vela que apenas ya brilla Goteras candela De lágrimas blancas De lágrimas blancas